Primer libro de Crónicas, capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel, el segundo, a Ara, el tercero, n o a el cuarto, y r a f a el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, a b i s u á Naamán, Aoa, Gera, Sefufam, E, i r a m Y estos son los hijos de Aod. Estos los jefes de las casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a m a n a a t Naamán, Aías h y j e r a Este los transportó y engendró a u z a y a Yud. Y Zaharaim engendró hijos en la provincia de Moab después que dejó a u s i n Y a b a a r a que eran sus mujeres. Engendró pues de Ode su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, j e u z s a q u í a s y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. m a s de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semed. El n o cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. b e r í a también y s e m a que fueron jefes de las familias de los moradores de a h a l ó n los cuales echaron a los moradores de Gad, y Ayo, Zazac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de b e r í a Y Zebadías, Mesulam, i z k u i Eber, Ismerai, g e s l i a s y Jobab, hijos de Elpaal. Y j a k u i m s i k r i Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrad, hijos de Simei. E Ispam, Eber, Eliel, Elán, Ispam, Sikri, Anan, Ananias, Azdón, Anán, Anatotías, Ifdías a y Peniel, hijos de Sazac. Y San Serai, Searías, Atalías, j e r e s í a s Elías y Sicri, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en j e r u s a l é n Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdom, Y Sur, s i s Baal, Nadab, Gedor, a y ó y s e q u e r Y m i c l o t engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en j e r u s a l é n enfrente de Helios. Ner engendró a s i s s i s engendró a Saúl. Y Saúl engendró a j o n a t á n Malquisua, Abinadab y Esbaal. Hijo de j o n a t á n fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, m e l e c Tarea y a c a t a c a t engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, Asmabet, s i m r i Y s i m r i engendró a m o s a m o s a engendró a Bina, hijo del cual fue r a f a hijo del cual fue e l a s a cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de a s e l Y los hijos de e s e k su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, e l i f e l e t el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos fueron los hijos de Benjamín.